En los Estados Unidos, Mickey Mouse te pasea por Disney World En la Argentina, el ingeniero Álvaro Alzogaray te invita a conocer el primer parque de diversiones liberal del país Vení, vení a Ital Porky Sufrí náuseas y mareos en el Siracusano Loco. Padecí apunamientos y espasmo en las adelinas voladoras. Destrozate los nervios en el laberinto monetarista. Descomponete de miedo en el albamonte fantasma y quebrate el cuello en los porcinos chocadores. Pásala bien en Ital Porky. Pero cuidado, no te subas a la montaña rusa marxista leninista pequeño infiltrado. Ital porky para el Sogaray, los niños merecen lo mejor. Ital porky, los únicos privilegiados son los ricos. Vení a Ital porky, entrada general, tres bonos 9 de julio.